desde la ciudad de Buenos Aires transmite AM 840 Radio General Belgrano Acompañan a la Academia estudio contable del Dr. Omar Santirosi gestión arro estudiossantisi puntocom.ar teléfono 4792040 fina Rinaldi negocios inmobiliarios fina Teléfono 4633-5000 Blue Diseño Web Soluciones web dinámicas sin costos mensuales BlueDiseñoWeb.com Inglés en Buenos Aires Clases a todo nivel Info arroba inglesenbuenosaires.com Teléfono 4631-650 Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Bienvenidos al programa número 2440 de Barla Academia. Como siempre, como siempre los lunes eh, y los miércoles a través de AM840, Radio General Belgrano. Sí. Desde aquí hasta las 8 los vamos a estar acompañando, como siempre, junto a toda la actualidad deportiva e institucional de Racing Club. Ustedes ya saben, como les decimos siempre, que para comunicarse con el programa lo pueden hacer a través de un mensaje de texto en el 371-1414. Y si no, también nos pueden enviar algún correo electrónico a barlaacademia.hotmail.com La otra opción, por supuesto y como siempre, a través de las redes sociales de Barla Academia. Barla Academia es en Twitter y también en Facebook. La mejor información de Racing, las 24 horas. Bueno, nos vamos a juntar como siempre en el comienzo de cada programa de día lunes Con Omar Santirosi en el aire ¿Cómo te va Omar? Buenas tardes querido ¿Qué tal Adrián? ¿Cómo estás? Buenas tardes Bueno, muy contento, muy contento por la, la actualidad de Racing Respecto a, a la alegría de la gente, a lo que demostró la gente de vuelta Siempre, siempre, siempre, siempre, pero siempre y no me, re, no me alcanzo a decirlo sí. El hinchas de Racing está a la altura de las circunstancias Y hacía mucho tiempo que desde adentro de la cancha, los jugadores, sean cuales fueran, eh, o sea, cual fuera el equipo Rafa y si alguien fuera el técnico, hacía rato que dentro de la cancha no le devolvían algo. Tan lindo como fue la victoria contra el reciente campeón de América apenas el miércoles. Así que muy contento y muy contento en lo personal porque soy de esos tipos que en la platea no a las piñas muy pocas veces, pero Se pelea por ahí sosteniendo una idea o defendiendo a un jugador y la alegría de verlo a Milito jugar de nuevo cuando había sido tan resistido en el arranque de su carrera que por gente por lo que, los que tenemos memoria de la platea a la que yo asisto hace tantos años este la alegría de verlo a Milito, la alegría de ver las ganchas llenas eh, también para recepcionarlo a él y para, para recepcionar a este Racing realmente demuestra una vez más la gente de Racing que ni los dirigentes, ni muchos jugadores ni muchos técnicos, ni muchos que están en el mundo del fútbol les cuesta un montón y les falta un montón para estar a la altura de la hinchada de Racing respecto no estamos hablando de sus decisiones políticas y de su voto, estoy hablando de su fervor eso es inalcanzable no lo pueden alcanzar no, la verdad que eso no, no lo cuestiono y me parece que, que no cabe la menor duda de que no siendo pues, es claro porque yo cuestiono como vos tan hinchar pero bueno es, eso es, es otra harina de otro costal y es, no todos los que estaban a tener eran socios no es imposible eh, vivir con con esa con esa intensidad no con bueno con con todo lo que significa y bueno todo lo todo lo, lo, lo bueno a veces también a, la, a todas las las cuestiones que, que que bueno que que quizás no son tan favorables que a las cuales eso te lleva y que siempre charlamos eh, de, de ese costado, pero también tiene su parte hermosa e incomparable, que es eh, el espectáculo, que se observa, lo... lo sí, sí, lo, te dan cuando, ganas, te dan lo, ganas de contestar popularmente lo, cuál lo, es el tercer grande, como dice el de San Lorenzo, ¿no? Claro, lo... Lo feliz, mejor dicho, lo contento que, que uno este se siente Por lo menos yo soy de las personas que creo que uno por el fútbol puede sentirse contento No es un motivo de felicidad o infelicidad Sí, puede ser de, sí. de alegría o tristeza Bien. es muy parecido a la lo que sentí ayer es muy parecido a la felicidad decíamos bueno, nunca... en un momento probablemente no, cuando te estás yendo de la cancha terminás, sí. este terminás, es terminás en la frontera no pero después cuando llegas a tu casa te das cuenta que el fútbol lo que trae es alegría no, no ah, por lo menos a ver, tristeza, pero nunca te trae ni la felicidad completa ni la depresión completa ¿no? Eh, no para más ver, que nada juego. lo que decías vos al comienzo me parece que está relacionado en, en, en lo de la gente, ¿no?, de poder estar contentos o felices algunos, en, en que fue una, una fiesta verdaderamente masiva, pero que esa fiesta lo que necesitaba era una pata que evidentemente no la no la podían poner los que armaban la fiesta, que era la gente, sino que claro. necesitaba tener una una frutilla del postre eh, final, si sí, sí, es. quieres claro Lo y, único que no puede hacer el hinchas es eso. Claro, y que lo, lo que no sucedió eh, voy a hablar a la inversa quizá. Vos eh, lo que lo que voy a decir es que no sucedió esta desazón que muchísimas veces eh, ha ha pasado en Racing cuando se ha armado cuando la gente tan bellamente ha armado toda esta situación y no ha tenido esa frutilla del postre que no es frutilla del postre porque verdaderamente es una es una frutilla del postre que es condición condición sine qua non, digamos. Sí, la por... fiesta o supuesta fiesta no es completa No es completa sin el triunfo. Tín, sí, y ahí está, ahí está y me parece sí, sí. que lo que lo que lo que sucedió es que ese condimento necesario para que la fiesta sea completa es el triunfo, porque para la fiesta, con el triunfo alcanza. Sí, sí, sí. Y eso es lo que más me importa a mí, que sí, sí. las 50.000 almas, más todos los otros miles que también intentaron hacerlo, pero fue una de las pocas veces, una de las veces hace poco, porque... A ver, no porque Racing si pudieran ir 50.000 personas, no van 50.000, podían ir 300.000 a la cancha. Sí. Pero fue una de esas veces donde verdaderamente física y materialmente se quedó gente afuera. Lo Yo lo pude ver este con es mis verdad. propios ojos, estuve por la calle y en las boleterías no, no se podía vender más y y al, y, y al menos y... Hay que preverlo, igual a Darían, hay que preverlo. Bueno, Eh, lo que pasa es que que si hay una frontera en la cual se hace muy difícil la, la gente también tiene que ser un poco más previsora al respecto sí ¿no? yo cuando la voz del estadio decía en un momento determinado, dirían 15 minutos del primer tiempo, que por favor la gente se, se corra de los accesos porque estaban ingresando más hinchas, y yo digo, ¿dónde ¿dónde los van a poner? Una cosa impresionante, para impresionante, impresionante. Para este partido, dentro de lo posible, y a menos que... Eh, dentro de lo posible, por eso digo, porque no todos tienen la posibilidad, y mira que yo no soy un partidario, lo sabes perfectamente, de tener que ir dos veces a la cancha para poder ir a la cancha, o sea, una para sacar la entrada y otra para ir a la cancha, pero espera un caso donde ameritaba tomar los recaudos necesarios porque sabemos lo que era además, más allá del comienzo triunfal y de que el partido era con San Lorenzo había un componente, esos eran dos componentes extras quisieron Sí, la expectativa de de que te ¿no? que haya un claro, quisieron que, que haga un lleno del 110%, pero si hubiese sido la primera fecha, sin que Racing hubiese jugado anteriormente, sin que haya armado un equipo nuevo, sin que jugara contra San Lorenzo, sin que hubiese ganado el primer partido metiendo tres goles, ya por el solo componente de los tres meses eh sin sin fútbol, de esta cuestión que para los hinchas de Racing es tan terrible de, de, de eso, no eso, poder ir al claro. cilindro a, a esa fiesta sí, claro. yo creo que eh, el 90% creo que hubo un 10% o más 20% va porque esto sobrepasó sí. fue más que 100 pero el, había una base ejemplo, del 80% entre nosotros, entre nosotros, no nos escucha nadie en Barra Academia y vi un par de piedras antes, ¿viste cuando te meté la mano en el bolsillo así? Sí, eso que... Sin que te miren, sin que te miren, te metés la mano en el bolsillo izquierdo, vos me entendés, ¿no? Sí, sí, sí. Oche... Y un par de drapies, digo... ¡Ay, el... papá, ay, oche... que necesitamos ganar! Sí sí sí, sí, sí, sí, sí, sí. Pero sí, bueno, sí, la verdad sí. que... El 85% como mínimo, digo, el 85% de todo esto ya tenía una base de porcir, aunque se jugara... Eh, en una primera fecha sin renovar eh, el equipo y contra gimnasia de grima de Jujuy, para decirlo de algún lugar que esté bien lejos el ejemplo y, y, sí, sí. y probablemente no se, no nos estén escuchando y no se enojen eh, de todos modos, el 85% del fenómeno estaba generado por los tres meses por el tema de los tres meses, si a eso le agregás lo del equipo nuevo lo de los tres goles En la primera fecha Pero Y el... lo del partido sí. del part... El rival Que era San Lorenzo Bueno Se generó Un fenómeno De esta sí. magnitud Te quedas corto Con el 15 Me parece un poquito más Porque La cabecera Donde se llegó El Castillón Era prácticamente Si vos vos Mirás una foto No es la cabecera del local, vos decís Bueno, me, me quedo, o sea, corto. Me, y, me me quedo corto Y la parte de arriba también donde me, los me, me, me quedo corto porque el porciento llega hasta 100 <risa> Nada más sí. Claro, lo que pasa es que para mí, digo eh, Gran parte de todo este componente ya estaba de todos modos No gran parte eh, Como te dije, el 80% acuerdo, ya sucedía bueno, de todos modos Después se rebaltó absolutamente todo ¿Te recordás esos partidos de invierno? Ya no te digo cuando estaban acá en la que suspendida Que fue el 3 a 0 último Con salón, el último Que lo hicimos con nosotros en la... Nosotros fuimos a corrernos del lugar Porque los diarios Estaban los reyes, las mujeres Nos dieron un baile, un pez pero horas, Y teníamos frío y ¿Te recordás cuando... El café, todo el lugar donde tengo Platé hace 40 años, ¿no? Con mi hermano y mi papilla de el cafetero venía solo a pasarme café cuando éramos diez, quince entonces la noche es toda rica que no va no a nadie porque van por televisión porque van que siempre la gente que dice están lo de siempre por suerte que, que, que lo siempre es lo que me compra el café o sea que él tiene la misma cantidad de venta ventas hay, hay de todos modos este un fenómeno que lo debemos tener en cuenta así como la otra vez hablábamos del fenómeno de la asociación y en el cual Racing estaba quedando un poco a la cola este, a así como hay un fenómeno de la asociación hay un fenómeno de la concurrencia si vos mirás las canchas viste cuando están estos programas eh, que pasan partidos de archivo de la década del 80 sí, sí, sí. principio de la década del 90 era muy común ver canchas con 15, 18.000 personas incluso de equipos grandes eh veo partidos de san lorenzo partidos de rating partidos independientes este con 15 y 18 mil personas esto no sucede más hoy por hoy generalmente los equipos locales y esto potenciado aún más de que no pueden inclui visitantes por más aún más aún, esa que, familia más un político no no, más aún porque esto pasa solamente hace un año y medio, pero además porque la gente puede ir una vez cada 15 días. Los claro. equipos, sean chicos, medianos o grandes, de acuerdo a las capacidades de sus estadios. Llevan todo lo que pueden. Cuando juegan de local, juegan a cancha ajena. ¿Vos viste lo que era la cancha de Newell's? Bueno, siempre. Claro. Newell's es un fenómeno terrible. Este, aún teniendo menos hinchas que Central, es un fenómeno terrible en Rosario, hace 15 años que todos los partidos que jugó Neus milimétricamente, creo que es el único equipo que en los últimos 15 años, todos los partidos que jugó de local, en el estadio no cabía un alfiler. A nosotros nos decían eso. Es, no es un verdadero fenómeno. Me lo ha... favor, Miran, Más futbolero que Maxi acá nuestro operador, hincha de Huracán y, y, y un futbolero, pero de, de toda la vida me está sintiendo es un... con la cabeza. Es futbolero, lo digo, lo digo en serio, si es de Huracán y el futbolero porque los hinchas de Huracán le gusta el buen fútbol, ¿no? Siempre le gustó el buen pero... fútbol. Yo te quería decir algo que que es importante también en esto, es que uno Eh, uno se vuelve loco por la divisa Pero también Cuando vos estás de local Sin público visitante eh, La gente pone siempre eh, Lleva a todo el mundo En eh, Central también pasa lo mismo que con, con Nubes Pero te decía que a nosotros Nos decía lo mismo a la izquierda peronista En los años de, de, rojos de la dictadura eh, Yo digo rojos No digo negros este A nosotros nos decían No es que ustedes son muchos Ustedes van todos Y esa es la verdad es la diferencia que teníamos con tipos que eran muchos más militantes no. pero iban algunos nosotros no nosotros teníamos que tener como Oves es, Oves es menos que que Central en cantidad de hinchas pero vos ves la cancha y siempre parece más llena que el gigante arroyito y es porque van todos una, una militancia pero pasa en todos lados o sea eh, mirás la cancha de Racing mirás la cancha de Independiente bueno ni que hablar de San Lorenzo con bueno con los últimos eh, el, el, bueno, el de, partido de la Copa, Copa mirás la cancha al final de su vida mirabas la cancha de River ayer y la, la, eh, River en los últimos 10 o 12 años que históricamente vos mirabas el Monumental en la década del 80, década del 90 excepto que juega con un equipo grande y con lo grande que es el Monumental además eh, hoy vos miras River y verdaderamente, de hecho es el equipo ha sido el equipo más taquillero en promedio de los últimos 10 eh, años por arriba de Boca este miras el Monumental y aunque juegue, repito Eh, contra gimnasia de Grima de Jujuy Tenés una base de 45 o personas Y ellos logran lo mismo Que está logrando San Lorenzo Que esto sí lo tiene como mérito La nueva dirigencia de San Lorenzo que no me canso decirlo Ellos hacen socios River hace socios Porque tiene sí. muchas actividades Está en un lugar espectacular De la capital general donde llega fácil a zona norte, donde llega fácil al centro, donde llega fácil bueno, a Palermo. Está en un lugar donde vos vas más cualquier día al Monumental y realmente te digo, es es un club que está al nivel del Real Madrid ese es, es. club. Eh River es un club de otro planeta, es, es. porque es el mejor en cuanto a club, es el más grande. Es en cuanto a actividades y todo, es, eso, eso es, es innegable es un fenómeno que se ha dado ahora es una época donde es así porque hay que recordar que hasta la década hasta hasta mediados de la década del 60 aproximadamente era así se dio porque miro sí. las fotos de los libros de historia entonces no, yo a la cancha no, de talleres de remedio no, de escalada cuando estaba en primera división en la década del 30 y estaba repleta bueno, después no, viene, no, para mí viene una época no, no, que es en los 70 y en los 80 en la cancha de fútbol no se llenaron yo tengo como testigos a tu viejo que a mi hermano yo tenía 14 años eh, Racing Celtic para mí Racing Celtic en la cancha de Racing yo eh, sinceramente 14 años delgadito, muy flaquito, chiquito ¿Pero? todo lo contrario de que soy ahora yo no pude apostar son partidos especiales esos igual se llenan en todos los ejes ese partido Ese partido de Racing Celtic, la revancha del partido de Velasco Ese sí. partido tuvo en cancha más hinchas que el Mundial 78 original en Y claro, por supuesto, arriba. porque la capacidad Mucha de Racing superaba a las 100.000 personas en aquel sí, momento, 100, momento el No el el punto, había plateas en el, el anillo superior No había ninguna platea en el anillo eh. superior, tenés razón Y abajo en el anillo inferior de enfrente donde está el palco tampoco Había Popular Este eso no, no era todo, era todo, era era todo, era todo popular, hizo la todo popular. Ahora viste que hay plateas hasta abajo enfrente donde está el sector C. Antes ya, no, ya, hasta hasta no, hay eh, todavía hay toda la parte de digamos eh, la sí, está la parte de hay abajo. Hay unos escalones, de... 10 o 12 escalones que sí, hay 10 o 12. Y hasta donde comienza el sector C, digamos, ¿no? Pero arriba, arriba era fundamental que no no había un solo asiento. Eh... La, la, temblaba la cancha, verdaderamente temblaba. ¿no? No, qué... Esa arquitectura tan linda que tiene el estadio de Racing que vos, cuando lo sí. ves como ayer, yo siempre hago el ejercicio no, qué... de acercarme a los palcos, ¿viste?, y vos ves que la parte de arriba se mueve condura me, me parece Pero la vez moverse en serio eh. me parece que lo que hubo fue una mutación del público este con una etapa intermedia muy importante digo eh, eh, ah. durante 60 años el fútbol argentino llenó la cancha hasta hasta la década del 60 con hombres con hombres adultos después tuvieron los 70 y los 80 donde me parece que además tuvieron que ver otras cuestiones sociales que sucedieron en el país donde no hubo canchas llenas en los 70 y en los 80 salvo excepciones no hubo canchas llenas y ahora eh, desde mediados de la década del 90 hacia adelante y especialmente en los últimos años de nuevo hay canchas llenas pero con un gran componente de mujeres y niños o sea, no hombres adultos porque Eh, el fútbol argentino desde que empezó hasta 1960 se llenaban todas las canchas con, con tipos de 20 o de 15 a, a, a 70 años y estos eran los que llenaban las canchas. Y antes que pasemos al partido te quiero hacer una pequeña salvedad, Racing también fue pionero en algo, la tragedia de mujeres que está en el codo, donde está la, la donde está la digamos donde va el sí. Racing de local quedaría a la izquierda si vos estás mirando bueno, ahí está miranda, la... en ese codo eso. estaba la platea de mujeres eso, sí. eso fue señero Russell en el 65, 66, 67, 68 ya eso y vos bueno. te das cuenta que porque el, eh, el grito bien agudo de mujer salía de ahí ni bueno, hablar los piropos a perfume a cejas con la pinta la, ese, pinta la pinta que tenía Agustín ese, las chicas le gritaban también fue señero recién en eso es fue un el muy, primer equipo en tener su platea es un muy buen ejemplo el que das vos porque justamente marca la, la evolución hoy casi suena pinto, no quiero decir pintoresco hablar del sector de mujeres cuando el 5 eh, no, ir a la cancha, es cancha es, que es esto, la cancha, cancha. La, la cancha tiene la misma proporción que la población de un país, 50 y 50, y si no hay 50 y 50, será 60 y 40 en el peor de sí. los casos, digo. Sí, es verdad, es verdad, y, y sonaría hoy como discriminatorio, pero en esa época era interesante verlo porque era un sector más protectivo, entonces la mujer estaba más protegida, viste era, se la cuidaba un poco más que en ese aspecto. Hoy las chicas van de pantalones, en esa época prácticamente no usaban pantalones las mujeres. Usaban pantalones pijamas en su casa, no usan pantalones. Hace en el 60 y pico te hablo, eh, 60. Y... Recién a partir de 35 empezaron a usar pantalones para ir a la cancha. Hacemos una paucita y después este... no? eh me parece que cumplí 30 años ayer, ¿no? <risa> me parece me parece lindo este este espacio que, que se armó ver, el día feriado ayuda para para cuestiones que, que son que son interesantes recorrer no lo lindo, Adrián, yo antes de que damos no el corte no sabe la gente lo lindo que es el de Racing no saben lo que se pierden por no ser de Racing vamos a la pausa vale Barla Academia 18 temporadas consecutivas siempre junto a Racing saludo a todos los que reportan Escucha de Barla Academia a través de las redes sociales. Eh, Geraldine, acá de uno de ellos, eh, bueno veo varios, eh, pero eh, en el nombre de una de las personas acá que acabo de identificar en las redes sociales, muchísimas gracias a todos los que están del otro lado y además de estar, reportan Escucha a través de las redes sociales. decía que lo más importante fue este que se cumplió para la fiesta que la fiesta que armó la gente de Racing que se cumplió el requisito de que se puedan volver con la victoria, porque después tenés para para ponértela. La gente tiene para ponérselo a analizar cuando llega a su casa, pero es fundamental el eh, queda ...queda trunca la, la fiesta... ...si no es con victoria... ¿no? ...la victoria sí. se logró... ...y me parece que lo, lo importante del equipo... Eh, ...es que mientras va buscando... Eh, ...una identidad... ...mientras se va conociendo... ...es un equipo nuevo... ...lo pudo hacer con, eh, con resultados... ...de manera... Este, ...totalmente clara en el partido... ...frente a, a Defensa y Justicia... Y, y bueno y ayer con las circunstancias del fútbol que doblan los desarrollos eh, sin que haya una superioridad marcada de uno o de otro eh, en este caso estuvo la circunstancia para Racing, esto es fútbol, no solo circunstancia porque además fue un buen aprovechamiento de una pelota parada quizás si, eh, está el mérito de no haberla jugado directo a la olla sino no, no, fue practicada la sin intentar una jugada corta y dobló este le puso un 1 un, un a 0 a un primer tiempo que, que, que, que no, no ha meritado otro resultado que, que el 0 a 0 un primer tiempo de defensas donde ambos equipos en lo que es eh, creación y, y, y terminación prácticamente eh, no, no, no pudieron mostrar eh, casi nada un primer tiempo, repito, de defensas de volantes de contención que fueron los los más destacados de este primer tiempo por por ambos lados, de marcadores de puntas y bueno, Racing que en el buen aprovechamiento de una pelota parada, logra encontrar ese, ese gol después, mismo trámite en el segundo tiempo, tampoco me parece que el equipo lo dijo Coca, dice, jugamos poquito casi nada, no pudo es, encontrar este... Es verdad, pero, no pero pudo en... algo perdóname, también dijo algo hay que adaptarse al rival Bonito, claro, vos viste lo que dijo el mundo. Eh, perfecto, yo coincido, coincido. mira, es raro, es raro que coincida siempre el 100% con alguien en lo que declaró. Me pareció muy humilde en lo que declaró, no es un tipo agrandado para nada. Este, me gustan sus declaraciones, me gusta Coca. Me gusta Coca como como habla, como reconoce las cosas. Dice, escúchenme, o sea, él te está diciendo en otras palabras, yo no puedo salir a lo loco como salí con defensa y justicia Esto es a Lorenzo. No, bueno. en un momento Yo no les salgo a jugar igual que a Defensa y Justicia Esto es San Lorenzo Ah, sí, nos jugaron todos los titulares ¿Qué me importa? Eh, ellos cuando daban pases a Adrián Cuando le, le daban un pase eh, al ocho Que me encanta cómo juega que lo, daban Cielo. Cielo. lo daban ciego Lo daban ciego Lo daban sin mirar Eh, sí eh, Ahí está. ¿Cómo Muy son? buena observación, Uf eh Y eso que no vimos el partido juntos No lo vimos juntos ¿Cómo se llama el chico de ferro que juega en San Lorenzo? Bufarini Bufarini, Bufarini, pero, si, pero le daban la pelota ciego, el, el, el tipo miraba para la izquierda y se la tiraba el de memoria. El. A Racing le falta todo eso, le falta todo eso, le falta a cople eh, eh, yo creo que Racing no se sintió tan seguro en la línea de los de los dos centrales. Este Cabral fue sin embargo sobrio cuando la tuvo que regolear, la regoleó, no jugó mal. Un Videla que es el dueño de la pelota, Coca evidentemente lo tiene Videla como dueño de la pelota. Lo que pasa que una cosa es el dueño de la pelota, en tu mitad de cancha Y otra cosa, ser dueño de la pelota En el 25% de tu cancha Y él fue dueño de la pelota Arrancando prácticamente como el Ibero En la, en la media luna En los 20, en el cuarto de cancha de Racing Entonces, viste, es muy difícil Falta acoplarse, por ahí le faltó una web no le faltó, lo, Algo le faltó No pudo encontrar un como Racing no, no En el partido frente a defensa tampoco Lo lo, lo, lo termina encontrando a través de, de gente que presuntamente no está no está para esa función y, y, y, bueno, y el partido claro. con defensa fue Gastón Díaz, no termina no, encontrando... Sí, Gastón Díaz no jugó bien pero es que tira el centro en el gol el tipo mm. tiene los 5 goles de Racing en el campeonato, el tipo tiene 4 asistencias, bueno, es no una... jugó bien ayer. Esa es una estadística, Omar para, no, con, bien, con el claro. perdón de la... Pa para, no, no, quieres, tú, bueno, déjame decirte claro. una cosa esa es una estadística y seguramente los, los estos 180 minutos van a tener más asistencia de Gastón Díaz que en toda su carrera no está la bien. carrera anterior y por venir o sea, no, no nos vayamos con esto de la estadística de las asistencias no, porque dio 4 pases de gol en 180 minutos y probablemente son más que los que va a quedar desde acá hasta que se retire, tengámoslo en claro porque si no nos vamos a generar una falsa expectativa y no lo sé Y no lo no sé no te cuento lo que pasó hasta ahora, bueno, ya, ahora, yo, ahora. yo sí ya sé, algo, digo. Como, como digo una cosa como digo una cosa digo la O como dice como dice Sabina sí. eh, tengo que reconocer que Gastón Díaz y Acuña fueron lo que lo que más nos faltó del medio comparado con el partido de defensa porque las bandas no tengo nada que decir y de Videla que jugó en lugar de de West, tampoco tengo nada que decir. Digamos, Acevedo es el tipo que tiene que salir jugando con la pelota. No, este, no lo pudo hacer todo el partido. La la usina, la usina generadora de los dos volantes centrales funcionó como decís vos, desde el área de Saja hasta la mitad de la cancha. Exactamente. bueno, ahí está. Después vos, vos se complicó. Gastón Díaz que tiene que vos tengo, no, otra otra explicación de Gastón Díaz. No lo estoy justificando ni estoy diciendo es el mejor jugador de racing. Lo que te quiero decir es las tondillas tienen que cuidar las cosas que hace Pilú, mejor dicho lo ofrece mal. lo que no hace Pil lo devuelve que... prolijo. Es un orden táctico que mucha gente, porque a ver, si no lo entiende la gente. La... No, no, uno no pide, a pide a centurión Pide a centurión desde el minuto 0. Seguro... Seguramente centurión no podría aportar el mismo orden táctico que podría eh... Eh, a ver, ten quilombaría el partido desde muy temprano. Eh, eh. Sí, y costaría rojas para, la, para, arrancar, no, el, rojas para arriba probablemente No, parte tácticamente el... digo Quizá sí. te ofrecería muchas opciones más ofensivas Pero también una mayor desprotección a la hora de, de cubrir los espacios, ¿no? Es verdad lo que decís Ahora te digo, dámelo siempre para tenerlo en el banco Y ponerlo que te un quilombo Hay que ponerlo a los a los 20 minutos del segundo tiempo, te armo un despelote. Lo que pasa es que... Yo no sé lo que hizo, Adrián, como algo laburó con, con este chico, porque vos sabés que no era tan propenso a saltar, a, a pivotear las pelotas de cabeza. Prácticamente las ganó todas. La que no gana de cabeza, que no la puede cabecear él, de los saques de Zaja Largos, sí. la primera que él no puede cabecear, lo incomodó tanto al defensor que lo dejó a Castillón solo. ¿Vos te diste cuenta de ese detalle? Sí, fue una jugada un, una jugada extraña la que terminó con con el segundo eh, gol. Y sí, eh, bueno, eso es a Rosario. Una pelota Entonces, perdida. El segundo no lo tenés que hacer a los 10 minutos, ¿viste? Porque eso es Racing. Ese es otro de los sabores agridulces de tierra. Bueno, pero tampoco el de, 46. ¿viste? Tampoco el desarrollo se prestaba como para un no, no, gol. No. Pero eh. creo que ganó bien, no puedo decir nada. Sí, ganó bien, ¿sabes o por la qué? La porque la porque no eh, eh, me parece que es un partido que eh el que el equipo que hacía el primer eh, gol iba a doblar el desarrollo, y lo, lo hizo Racing, y lo hizo legítimamente, y además bueno, tuvo algo importante. Oportuno. Tuvo algo importante, Racing, bueno, que también lo tuvo San Lorenzo, excepto en una ocasión, pero le sería injusto si digo lo contrario, porque para mí, eh, a ver los volantes de contención internos y los tagueros centrales de ambos equipos fueron lo mejor de la cancha, con lo cual estoy diciendo sí. lo que fue el partido, ¿no? Sí, señor. Eh. Sí, señor, un partido trabado, eh... sí, lucha ahí. Pero el mérito de Racing en este contexto, como decís vos, claramente, Coca tomó otras precauciones absolutamente distintas que el partido con Defensa y Justicia y Racing, lo dijo después Coca, dijo una frase importante en la conferencia el lindu, de prensa. Pero no ve larga, el el lindu, No, pero ¿sabes no lo, ve larga? lo que lo que dijo una la frase que yo estaba tomando ahí mientras Coca hablando y y tecleando las para transmitirlas a través de las redes sociales de Barla Academia dijo eh es un poco oportunista también la frase, pero bueno, todo es lindo cuando se gana. Todas las frases son lindas. Dice, para mí el mejor equipo es aquel al que no lo lastima, que cuando puede lastima. Y es verdad que a Racing lo lastimaron por primera vez en el minuto 84-85. Es verdad, es verdad. Cuando cuando se, se evita eso, después Racing no hace el segundo. Este, a, mi, a mi criterio yo entiendo que no era un partido es que para ir ganándolo cómodamente, pero me parece que el segundo se hizo esperar un poquito. Ya con la entrada de Centurión, el desequilibrio se podría lograr un poco más temprano. Y y estoy en contra, quiero decirlo, yo no hago periodista periodista, no lo voy a nombrar al chico, porque, bueno, es su opinión y yo la tengo que respetar, él no le puede poner sí. cuatro puntos a Uche. Al margen de que vos le pueda descontar en el puntaje personal, a cada jugador vos le pueda descontar un punto. Un punto por la expulsión. Porque, por la expulsión. Porque dice, eh viste las flechitas, marca siempre el gráfico, del diario del Tiempo Argentino el que yo leo, que voy a leer, la, la, la, la Nación Clarín voy a leer, bueno dice, arriba y abajo, y mete una fecha para abajo por auto y dice eh, el público lo aplaude por la entrega pero el delantero se la pasó en el piso y cuando faltaban 10 minutos para el final le pegó en este rotigosa y vio la roja bueno, lo que dice este muchacho es que vivió en el piso, no vivió bien, en el piso ver, lo recagaron a patadas en el partido hagamos todo el partido le pegaron Pitana hizo a ver vista vista a ver, ciega a todo lo que le dieron auto haga, hagamos un análisis también del partido Omar dijimos no? justamente que fue no, eh, en relación a lo que vos decía Que fue el partido de los volantes internos O sea, los dobles cinco sí. de los agueros centrales Está claro que en ese contexto Los cuatro puntas Los dos de Racing y los dos de San Lorenzo sí. Seguro no habrán podido tener un buen partido Y fíjate, Cauterucho la tocó poco Que sí. Matos Trabajó muchísimo Estuvo amonestado, sí. estuvo amonestado sí. temprano Por una jugada similar A la de eh, A la de a la de Auche Una vale. pelota que él pierde, trata de disputar Eh, con buena fe y le pega una patada importante al Ojo, yo te lo digo como 6 rutas y bueno y también para Auche también ah, fue un partido complicado Ocho. y ni que hablar y ni que hablar más allá de la muy buena noticia de Mil del regreso para Diego Milito que fue un partido que realmente sufrió muchísimo y que también quedó claro que para Diego Milito en esta etapa de su carrera no van a ser lo mismo los defensas y justicias que los San Lorenzo no, totalmente que no Pero estratégicamente sirve Tiene que estar ahí en la cancha sabe lo que tiene que hacer Yo lo que sí quiero decirte es que a mí me parece injusto El tratamiento periodístico si, si dicen que Auche solamente corrió Auche sí. yo te lo digo como seis rústico Y humilde ¿Es que, que jugué en mi vida Es insoportable jugar en contra de Auche Auche te está mordiendo los talones Todo el partido bueno, pero Es un tipo que es repositivo para el ranking. El que no ve eso Quizás hay funcionalidad quizás ahí los que lo que miden los que puntúan injustamente tal vez es en un partido donde esto siempre lo discuto yo con los puntuadores escucha esto es un partido donde no se dio para la generación ofensiva y que en su función específica específica estoy hablando la que más espera los cuatro puntas fracasaron lo de los dos equipos entonces qué vas a hacer y Vos como puntuador, ¿te pones en el contexto del partido y los puntuas por otras situaciones que ameritan dentro de ese tipo de desarrollo o te quedas en la teoría de decir, ah no, su función era ofensiva entonces claro, ayer le pones un 4 a todos, a Matos, a Cauterucho, a Milito y a Aucher No, fíjate, fíjate, porque a Matos le puso 6 este pibe este pibe le puso 6 a Matos y le puso 7 a Lolo para mí, para mí, y aprovecho para hacértelo lejos hasta sí, hoy Omar. en rendimiento, costo ah, y todas las comparaciones que, eh, que le quieras poner, Lolo fue la mejor incorporación ¿acier? de Racing de lo está montando en la cancha Omar. hasta ahora. Eh, claro, vos, yo te digo la verdad, eh ningún volante ofensivo, tan ningún volante ofensivo de ninguno de los dos equipos, ni ningún delantero de ninguno de los dos equipos prosperó en los 90 minutos. No, ni los volvió locos a los rivales, ¿no? ¿verdad? No, no. No, no, casi estoy, estoy exagerando, quizá habrá por esperado uno una vez y se me está escapando, pero no hubo un delantero que haya desequilibrado y no hubo un volante ofensivo que haya desequilibrado. No, no, eh, no, no tuvo una, un partido tuvo una... que se planteó de esa manera. Tuvo una UTI y tuvo una Matos, pero estaba tapado. Y que, y que Racing lo terminó jugando. O sea, me, que, quiero ver, de Racing me imagino que salió con una idea, pero Racing el partido lo terminó jugando a lo que se otra? pudo dentro del me contexto. Gusta y bueno, para, eh, Adrián, volvemos a lo mismo para mí es meritorio lo que hizo Sabela, para mucha gente no es meritorio, jugó la primera ronda del, del, del campeonato mundial con un estilo, no. con un estilo preparado el equipo para jugar con Messi en los otros partidos fue Franco, acá se jugó como nosotros me voy ¿Y entonces ¿qué hizo? hizo un 4-4-2 hermano, que... y bueno, Racing también se adaptó y eso no. es un mérito del técnico mira que lo que sí destaco yo del partido de ayer, Adrián Estos muchachos San Lorenzo Como hablábamos nosotros en la previa Mientras yo como buen gordo comía una hamburguesa Y vos tomabas una gaseosa Que estábamos charlando Nosotros dijimos, mira que este equipo tiene dos años de armado mm. Y va a tener a todos los monstruos en el banco este, claro. Que están cansados, que están contentos Que festejaron parece, yo, Pero es un San Lorenzo armado Me, me parece de que, que fuera del resultado El análisis que hicimos previo al partido Fue Eh, que un poco estaba tu hijo ahí, no lo quiso escuchar porque eh, estábamos diciendo esto Y dijo, no, bueno, está, me voy para arriba porque había que, que no era muy favorable el, eh, eh, el análisis que estábamos haciendo Y sí, dijo, no, bueno, pues sí, sí, aquí. me voy para arriba sí. eh, eh, eh, eh, Está, bien, está bien, bien, pero lo que me parece que el ritmo del partido, el que terminó haciendo prevalecer su idea de cómo jugar el partido fue San Lorenzo sí. Totalmente Prácticamente sí. en la en el 80% del desarrollo el que pudo llevar el, el, el partido a que se juegue como él quería que se juegue fue San Lorenzo y Brasil se tuvo que adaptar a jugarlo en ese contexto y, y lo pudo que... ganar dentro de ese contexto eso es lo más Pero, importante Vamos a lo plantear así y él dice yo salgo con Gauteruccio y salgo con Matos me agarra una pelota de área escucha, me tiene Gauteruccio Matos este te puedo nauflar Eh, tranquilamente A um, eh, Fontanini Todos tipo que cabecean bien Kahneman, tipo que cabecean bien y entonces dijo, yo me juego una pelota parada ¿Por, qué no? Ahora, ah, ¿por sí. qué no? Hizo eso, y ¿sabes qué? Y cuando saca un delantero Que lo saca Cauterucho Lo pone a Blandi Y ahí fue cuando yo me agarré la cabeza Blandi no que, que le hizo a Ole Con todas las camisetas, ¿no? Sí, sí, claro, porque yo como que soy como el Coco Basile Que soy José Cábala Y mi sobrino Hernán lo mismo, nos mira como dijimos, no, no, bien... Y el Se tiro al arco buena. más franco de San Lorenzo en todo el partido lo tuvo Blandi, que si apuntaba mejor era el empate. ¡Claro! Claro, ah, y ahí hubo una muy importante de Racing en el primer tiempo, que a lo mejor ahora te la vas a acordar. Una que Auche tira un tubo, que si en vez de tirar un tubo le pega el puntazo, le hace tubo al jugador y le hace el gol al arquero, porque el arquero no la hace Sí, Pero, es verdad. ¿te, rasgo, ¿Te digo? Sí, sí, sí. Él por Pero... tirar el tubo y querer ir a buscarla, la tira no, al entonces el arquero la agarra. Re recién estaba escuchando que decían que Racing no había eh, tenido... Me parece que Racing sí tuvo una idea de cómo salir a jugar el partido, pero a mí me parece que rápidamente... y esto Lo cambió. rap No, no, que rápidamente eh, eh, este equipo, un equipo de dos años de desarrollo, y que vos decís, más allá de los nombres, más allá del cansancio y de la mente en otro lugar, y lo sí. que sea, el que impuso las condiciones claramente... Eh, Racing intentó salir a jugar de una manera iban 15 minutos del partido y San Lorenzo se planteó y se dijo el partido se juega de esta manera y lo importante es que Racing tuvo que correr el triple de lo que pensaba correr y, y redoblar esfuerzos el triple de lo que tenía que pensar y, y no, esto no, no, lo no, no, marcó Coca en la conferencia sí, sí. para poder Este para poder no. jugar el partido en el terreno que decidió San Lorenzo y que se impuso sobre Racing para mí en cuanto Entonces, a que poner que Adrián, no aguantamos este ritmo, eh. Con ese calor dije, mire, esto gusto, leyeron agosto. Racing el... lo el... que ir a jugar. Fue un día de agosto. Los primeros 15 minutos dije, si Racing no tiene una preparación física no van a pasar eh, por culpa lo tuvo que ir a jugar a otro terreno y saquemos la ventaja porque para mí es circunstancial y lo empardó te eh, digo lo empardó no lo ganó porque lo empardó en el lo empardó no no fue superado por San Lorenzo y bueno después tuvo esas circunstancias que le permitieron eh, ganar el partido y lo que decíamos es antes es del partido mérito, o sea, pero es un mérito del equipo porque la jugada del oro la practicaron toda la semana bueno, preguntarle el... bueno, el... a Vanessa le tengo que pedir perdón públicamente mirá la gente que había, que me la olvidé a Vanessa, no, es la perdí, no, no, es inc... es y salimos los dos hablando de la cancha, ¿qué hacíamos nosotros hablando de la cancha sin Vanessa al lado mío para venir en el auto con mis hijos? Es que, es, es que es muy... no, no puedo creer, Adrián, no, no puedo creer. Es lo muy loco que... cuando hay este... Eh... Pero, perdón, Vane, perdón. Este, lo que te decía que eh, eh, lo que chate eh, lo dijo Coca en la conferencia de prensa, lo tuvimos que correr. Eh, Racing tuvo que jugar el partido en un terreno que que no esperaba. Igual yo creo que Racing es un equipo que que ayer se paró de una manera pero jugó totalmente de distinto al con Defensa y Justicia. Lo vi pasar, el, lo vi pasar el medio campo por arriba muchas veces con pelotazo. ¿Cuánto hace que no ve jugar un jugador como Viela? Cuéntame De que se fue Jacob Nosotros jugadores eh, o gauchovinos. Todo un buen este debut. Eh, Videla pidió todas las pelotas. No, eh, para no. mí para mí fue eh, de Racing, el, me pareció el mejor jugador de la cancha, pero lo que decíamos ayer Para mí fue Lolo, eh, para mí fue Lolo el mejor jugador de la cancha. Lo que no decía, un error. Eh, está bien, ya, son son cuestiones de, digamos, de matices, pero lo que decíamos ayer, esto es lo que charlábamos ayer y que es importante y es, es importante recordarlo, ¿no? Y que ahí fue cuando tu hijo no le gustó mucho dijo, "No, deja, a ver si perdemos." Eh, y se fue. Dijo Mirá que Racing va a jugar contra un equipo Que Racing va a jugar por tercera vez contra este equipo Las tres veces jugó contra el mismo Las dos anteriores, el otro equipo lo, lo le pasó el trapo mal Porque en la cancha de Racing, el día del 3-0, a sin público, le pasó el trapo mal Y en la cancha de San Lorenzo, que fue un 1-0 En la cancha de San Lorenzo, que fue un 1-0 Racing fue a meterse todo atrás como si fuera un equipo chico y a los 7 minutos estaba destartalado el plan y en el primer tiempo le podrían haber metido 3 a 0. Y fíjate que Racing iba a jugar por tercera vez contra ese mismo equipo que ya lo había vapuleado dos veces anteriores Contra un equipo y... de formación, Adrián Para... sí. No, lo que decía que, y que Racing, vos ibas a jugar contra el mismo San Lorenzo por tercera vez pero los Racing de los tres partidos fueron en 3. cuatro meses, cuatro meses, cuatro meses, cuatro Racing totalmente distintos, todos jugadores nuevos, todo nuevo, traer propio de una institución que donde pasa lo que pasa en Racing. Por eso es lo que es muy meritorio lo que hizo el equipo, un equipo de 20 días contra otro de dos años. Seguro, y aparte, ojo que también hay que anotar a favor de Coca, que Racing jugó tres partidos oficiales, uno por Copa Argentina, dos por el campeonato, tiene seis goles a favor este un gol en contra, este eso hay que valorarlo, esos son los tres partidos oficiales que dirigió Coca. Vos sabes que en, cuando estás con un partido en, en for, con un equipo de formación, los triunfos o no perder te ayuda. Y bueno, Racing no solamente no perdió, ganó. No, ¿sabés qué? Y ganó los tres partidos, hay, entonces, ojo, ¿eh? Para mí lo más importante todavía Y el gol se lo hizo Saja, te voy a aclarar más. Porque el gol que le hacen a Raza y se lo hizo Saka, era un error que, bueno, puede cometer. Puntual, un ahí error puntual. Fumada, no. un, error fumada, puntual. No. un error puntual, un error puntual. Pero lo más importante también es que no le generaron situaciones, ¿sabes? No. ¿Y cómo lo logró la, eso? La, el escalonamiento que vos decías, a mí me parece tan importante. Claro. Porque yo estoy diciendo, digo que este chico Acuña no jugó eh, por ahí al, al nivel que a mí me parecía que él está para dar. Yo creo que todavía falta, él puede demostrar un poco más pero el ordenamiento yo lo veo clarito, yo, esto no lo veía antes, vos te acordás que nosotros nos volvíamos locos, nos agarramos la cabeza porque decíamos, mirá cómo pica el medio car el, el, el carrilero por izquierda arriba rival, mirá cómo pica, y entre el 2 y el 4 hay una estancia, una estancia, y ahora vos ves que Racing está escalonado, que cuando va a salir Videla, que era el último que salía antes de los centrales, cuando salía Videla le pasaba por atrás otro. Y Lolo y, y, y Lolo y Cabral siempre fueron la última alternativa a salir a cruzar, y lo hicieron bien, y lo hicieron bien. A mí me gustó Cabral, un chico que todavía le, que se tiene que terminar de acomodar, que es, es muy joven, eh, es la primera de Racing, le pesa cualquiera. Y cuando vos venís de la casa, más te pesa todavía, porque te compran 12 o no, 14 jugadores pesa el doble. me parece que ahí lo importante en el sistema defensivo es que hay dos puntos para mí eh, Grímico, ni, ni quiero entrar en si los jugadores son mejores o peores que los otros porque eso lo van a tener que mostrar individualmente el lo van a tener que mostrar todos y a mí yo todavía no te puedo decir Sí, no. Todavía no te puedo decir si Pichud es mejor que Pichud, en ese caso digo porque es el mismo, si Ortiz es mejor que... si este Lolo es mejor que Ortiz, si el otro mejor que Cajáis, y si el otro, el 13, es mejor que no sé quién. Lo van a tener que mostrar. Pero hay dos Perfecto. cuestiones, hay dos cuestiones que son importantes. Sí. Que si vos tratás... Do, eh, si vos... Tratás de tener la pelota la mayor cantidad de tiempo posible, ya estás haciendo mucho como para recibir menos ataques. Y dos, que si cuando la perdés intentás recuperación lo más inmediata y corta en la mitad de la cancha y en todos los sectores del terreno, como vos decís muy bien, se achica entre ambas cosas que acabé de mencionar en un 70-80% de propor la proporción de veces donde se requieren intervenciones extremas de la última línea y de esta manera se achican las, las ocasiones de gol que recibís. ¿Es verdad? Y vos dame, déjame darte dos ejemplos Como que tiene que ver el tema del compromiso del equipo y acá si no importa los nombres si son rutilantes o no. Eh, Auche de caliente porque le pegaron toda la tarde. Yo te lo quiero decir, no no lo victimizo. A Auche le pegaron toda la tarde. Y Kitana todavía en Brasil debe estar, ¿viste? Porque la verdad, reiteración de faltas para él, no, no sabe qué reiteración de faltas, esa materia la tiene previa, entonces se turnaba en papel, le venía... ¿El, el 14? ¿Quién es el 14? A ver, para que me tengo que explicar en el diario. ¿Quién es el 14? Este muchacho Kahneman le pegó... Ay, los dorsales, pero... eh, no me acuerdo. El 14, el continuión no, no era el 14, no, es Kahneman, ¿Cómo? sí. Caneman, Caneman, que cano, después fue a jugar, jugar menú, que después terminó jugando de centro delantero los últimos 5 o 6 minutos. Sí, sí, pero le pegó, le pegó, eh, entrada caliente, mm -hmm. entrada fría, plato de planto principal, postre y café. Le pegó en todos los idiomas y nunca hubo retención de falta. Lo amonestó, pero como estaba amonestado, después no volvió. Pero el compromiso, fíjate a dónde está dado, porque, ah, o sea, por caliente, le va mal, le va mal a Ortigosa y se come la roja. Y Milito, y en un contrata que que generaba San Lorenzo yendo a recibir uno a cero, se hace amonestar, no porque quiera hacerse amonestar, sino que todavía corta como tiene que cortar un delantero. No con ánimo de lastimar al rival, sino que cortó en una jugada táctica y cortó de atrás, amarilla, viejo. y No dijo ni una palabra. Esto te demuestra cuál es el compromiso. Milito vino para jugar de Milito... No para ser un tipo que tenga que eludirse a medio, a medio equipo contrario para hacer un gol Sino para hacer una pieza de equipo y lo está demostrando Bueno, es, es decir es, es... que este Racing, no sé si va a ser Que eh, nos ilusionamos siempre mucho al principio Yo objetivamente te digo No sé si este Racing nos va a muchas satisfacciones Pero me parece Me parece que nos va a dar muchas más seguridades De que los Racing que veníamos viendo Eh muchas más seguridad no va a dar y por otra parte cuando hay que ponerse el overón se lo ponen y cuando hay que ponerse el jaque se lo ponen porque este sin ninguna duda un jugador que para mí tiene un futuro increíble que yo no puedo creer que lo hayan dejado ir Acevedo en la sexta jugó en la sexta de Racing lo dejaron ir Acevedo tiró dos caños dos lujos en la mitad de la cancha que es un pibe que está llamado a ser... En ese este caso, lo, estemos tranquilos en ese caso, ¿sabes? Sí, estemos es que es tranquilos es porque es injusta es las comparaciones con... Ya sabes, acordate que en un momento lo mismo dijimos de Lich, que en un momento lo mismo dijimos este de, de Ortiz, que no, o sea, hay que esperar los recorridos de, de, de que se haga el emparejamiento lógico no, yo, cuando vos jugás 25 o no, 30 partidos en la primera de, de un equipo, sí, ¿no? ¿no? Por no, eso digo no, que no, yo, yo individualmente... Sí, Además, es espero, individualmente espero Y esté hablando de lo colectivo en Nuestra terapia tiene un nombre eso Cerra Singuizan, ¿te acordás lo que decimos? No, Oye, espero, espero fingizan. Espero estoy, que no Estoy hablando de lo colectivo y espero un poquito Para lo individual porque hay que esperar El emparejamiento, ¿viste? Sí, sí, igual de todos modos Este... Pieza por pieza, este Racing es más el que terminó el campeonato pasado. Esto te lo digo sin ninguna pues duda. Bueno, salió a buscar 13 jugadores, está clarísimo. Además veo funcionamiento. 13 jugadores de los cuales 9 eh, son titulares, ¿no? Sí, está bien, Adrián, pero yo veo laburo en este equipo. En este, este equipo veo trabajo. Lo que se observa en el, el equipo espíritu, por el poco tiempo, que sí, a mí me parece interesante. En eso coincido, ¿eh? Sí, son solidarios los jugadores. Mira, esto es un es un 80% en el fútbol. Vos que escutal, vos sabes que cuando uno está caliente, Un compañero tuyo está caliente y no retorna y el y el técnico no sea cuanti, no lo cambia a tiempo, vos estás jugando con uno en contra, no con uno menos. Después podrán ¿Sí? terminar. No, no, esas son y esas son cosas que hay que decirlas antes de la chapa del resultado. Ahora ¿Te parece? Que ¿podrá que ter... También tiene calle. También tiene calle. Hoy vi un homenaje casualmente que le habían hecho en el colegio secundario donde estudió con orientación hacia aquímia donde estudió el papa francisco y me encantó lo que dijo un ex compañero de él porque lo homenajeron estuvo un ex en ausencia obviamente el, el papa estaba de está de gira por por Corea ahora volvió a roma me encantó lo que dijo uno me dijo porque aparte eso es que pasa aparte es un tipo muy inteligente y solidario tiene calle él metió los pies en el barro y lo que yo noto de este racing es que es un racing que es un poquitito más solidario que el otro, ¿viste? Se bueno, fijan menos en el conflicto que... y, y te cruzan atrás para cubrirte. Mientras va ganando, mientras va ganando, va esperando ejemplos de partido. ¿Qué le llamamos yo ejemplos de partidos? A ver, hay 6 o 7 ejemplos de partido. Entonces, vos para poder hacer un análisis profundo a un equipo, tenés que esperar que se le presente en dos o tres veces cada uno de esos 6 o 7 ejemplos de partidos, ¿entendés? Es verdad. Eh Eh, y es, pero lo, lo que es importante que decir, esta cuestión que dijimos es, hay que remarcarla aunque el equipo termine octavo, cuarto campeón, lo que yo digo que el proceso que se lleva hecho hasta ahora desde lo futbolístico entre el técnico y los jugadores me parece, me parece correcto a mi me, me, me parece bien pero hay que esperar, son ejemplos de partidos hay que ver cómo a Ratti no le tocó por ejemplo resolver equipo contra equipo un partido, ¿sí? Eh, sí, superar mano a mano ayer si sí, Tuna aprovechó una circunstancia de pelota parar, que es muy importante porque en este fútbol de hoy sacas diferencia por detalles Sí. Y bueno, trabajó una pelota parada Que si vos tirás el centro directo Probablemente era un rechazo de cabeza Y más en el minuto 46 del primer tiempo no, Y aparte hubo centros malos en el primer tiempo Se animó a jugar la generó la distracción La pérdida de la marca Y en esa pequeña diferencia torció para siempre El desarrollo del partido Mejor dicho, no torció el desarrollo Porque el desarrollo no cambió Pero lo sostuvo después Sí. Era un partido donde ninguno se metía un gol a ninguno, y en ese contexto vos tenés un gol arriba, en un partido donde nadie se mete un gol a ninguno, porque no se, no se generan situaciones prácticamente lo mismo que decir que ganaste. Es verdad, es verdad Y bueno eh, Estamos terminando ya, ¿no? Nos sí, sí, sí no, quiero, Parece que la Dutra Tiene una sorpresa muy linda Para el miércoles Reconozcámoselo y una sorpresa, ¿no? Sí, esta mañana estuvo Vanessa En el en entrenamiento de Racing Decir que bueno Esto fue un regenerativo Hicieron kinesiología Le pregunté específicamente Por Milito Me dijo que no se pueden hacer Demasiadas adivinanzas Porque solamente hicieron Kinesiología Gimnasia Los titulares Pero lo que se charlaba ahí Era que iba a poder estar Sin problemas en el partido frente a Tigre por el golpe que había tenido en la rodilla y sí que estuvo charlando eh, eh, en exclusiva para Barla Academia ¿hay algún adelanto en las redes sociales? Eh, con Ezequiel Virela justamente eh? Muy bien. les quiero citar dice, hot, eh, hot, eh, hot, eh, hot, un, un seguidor de Barla Academia entonces, que dice sí, todo, que es un caos en la tragedia urgente empezar mejor el ingreso así que bueno para que la gente nota porque me parece que Racing si es jugado más o menos bien como viene haciendo los resultados va a ser siempre un caos Eso. y bueno va a jugar siempre con, con, con, con cancha llena para bueno. este fenómeno de concurrencia de gente hoy y lo, lo cerramos con esto Pensá que eh, eh, en un momento yo leí en las redes sociales pues nosotros habíamos puesto que había 50.000 personas Y desde Córdoba saltó un hincho de Belgrano y dijo, y dentro un rato van a haber 58.000 en el Mario Kempes Y Belgrano metió 58.000 en el Mario Kempes Hoy por hoy, para la cantidad de gente que quiere ir a la cancha a ver a Racing Que tiene 4 millones de hinchas Y que habría 200.000 militantes 250.000 militantes querían por partido Bueno, entran 50 nada más Eso sí, eso sí. ¿Entendés? Sí. Así que bueno, nos reencontramos en el miércoles, ¿te parece, Pero querido? Con y sus notas ahí. Una muy buena semana porque vamos a recorrer el miércoles lo que es prácticamente la recta final de preparación para el viernes y el sábado en nuestra edición especial... El fresquito. Vamos a tener fresquito el postpartido de lo que haya sido eh, la tercera fecha frente a Tigre a la noche del viernes allí en Victoria, ¿está? Así es. Un beso grande para todos. Omar, un abrazo, querido. Buen arranque de semana. Eh, estuvo en la puesta al aire como dijimos Maximiliano Leiva, un saludo para todos, para Eduardo, para Leonardo, otros que nos mandan mensajes por las redes sociales y nos reencontramos el próximo miércoles a las 7 de la tarde. Que puedan pasar los años. En el aire AM 840 General Belgrano, una radio con sabor a bona.